No, ya están los 11 minutos cumplidos que pasaron de las 12, nosotros seguimos en la faena de construir comunicación comunitaria, como decimos todos los días de entre semana en Radio Kermés, por la mañana y este lunes lo vamos a merituar justamente porque volvemos a estar en contacto con Roberto Gómez, Intendente de Uriburu. ¿Cómo le va, Roberto? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Juan Pablo Bertolini los saluda y ya ahora es como un poquito más familiar, Roberto, porque habíamos estado hablando el viernes sí. pasado de la situación que se dio con el cierre, de, con el cierre no, con el corte de, de la electricidad en la planta aceitera de, de Uriburu y con la pérdida de los eh, ocho puestos de trabajo, no sabíamos bien si eran siete u ocho, Roberto, ¿cuál sí. es la información que surge hoy que sale? como? como si fuera un rayito de sol. Y, y, mira, esta mañana tenía la gente yo acá en la municipalidad, a ver qué solución le podíamos dar, ¿viste? Y me decían que los dueños le habían transmitido de que al, a lo mejor dentro de un mes, si, si solucionaban el problema de la deuda, podían reabrir, ¿viste? Pero, bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos con esa gente, viste? Porque tampoco habían cobrado el fin de, se, eh, el fin de semana, hasta que pasó? Tampoco habían cobrado... La, la quincena, a la semana, no sé cómo les, les, les abonaban. Claro. Y bueno, charlando con el, algunos miembros del consejo y el encargado acá, la secretaria tesorera, imagínate que son gastos que no los teníamos previsto nosotros. Pero bueno, decidimos, los lo, lo vamos a incorporar temporariamente y, y lo vamos a usar, por ejemplo, un pedido que teníamos del de, de hospital de aquí de, de Uriburu en refaccionar el, el eh, eh, dentro del hospital, que le falta pintura y algunos arreglos. Para hacer distintas tareas, digamos. Claro, por, eh, por ejemplo, en la cancha de fútbol de que hay que reparar los vestuarios. Bueno, los vamos, ya los incorporamos. Los vamos a incorporar eh, temporariamente, eh, para por lo menos solucionar el, el, el, el, el sacarlos del paso. Claro. A ver qué pasa ¿viste? Con, el, con el tema de la aceitera. Y, la, y a la espera de, de ver qué pasa sí. con aceites de la claro, pampa. Claro. Eh, Roberto, ¿qué, qué, ¿cuál fue la, la, la respuesta de los trabajadores? No, bien, Imagínate que no pudieron cobrar el fin de semana pasado y bueno, por lo menos van a tener algo de dinero, viste, porque si no, ¿qué hacemos? Para... Nosotros igual de cualquier manera los tenemos que ayudar, porque no los podemos abandonar, ¿viste? Exactamente, ya habíamos y, estado bueno. contándole a la audiencia la semana pasada, Roberto, de un traspié tras otro para la localidad, porque sí, sí, esto sí, se sí. sumó al cierre del, del, del frigorífico, de la cooperativa, sí. Claro. Este, así que, Roberto, así que los van a los van a tener como, como empleados no, sino como empleados eh, temporarios. Sí, temporario contratado. Muy bien, así y que estoy le estoy hablando con el oficial, por si hay que hacer arreglos en la comisaría. Así que bueno, lo vamos a ir pasando de un lado a otro y de paso arreglaremos los edificios públicos. Muy bien, muy bien. Eh, se, se pueden poner al día algunos trabajitos. Y claro, y de paso le damos una salida laboral por, por, por un tiempo. Así, así que bueno, les cambió un poquito la cara este lunes. Lo estaban esperando desde temprano, Roberto, y, y se fueron sí. con, una, con una sonrisa, a medias por lo menos. Sí, Sí, porque ya hasta mañana ya comienzan... A partir de las 7 ya tienen que estar acá en la meditería. Muy bien, bien temprano entonces. Sí. Roberto, le agradecemos este contacto, no lo queremos embromar más a esta hora. Sí. Y bueno, y estamos este, por supuesto levantando un, un poco la jeta también porque es, es bueno tener una de vez en cuando un tiro para la justicia, dicen los paisas, sí. eh, pero es bueno que por lo menos a los trabajadores les salga un rayito de sol para ver si, si se les puede ir enderezando esta, este bote que se dio vuelta de golpe. Roberto, sí, sí, sí. le agradecemos el contacto. Bueno, ¿eh? no, gracias a ustedes, viejo. Y, Va y bueno. Vamos a seguir estando en contacto, Roberto. Gracias. Que tenga buen día. Ahí lo escuchás al intendente de Uriburu confirmándonos que los empleados que se quedaron sin laburo en la aceitera de Uriburu la, aceite de la pampa la semana pasada por el corte del suministro eléctrico, van a tener este mes tareas para desarrollar en el área del municipio en distintos lugares, el centro de salud, la comisaría, etcétera etcétera, etcétera. Una mano que dio el gobierno municipal para que estas personas sigan gestionando una vida más o menos normal. Amarcados, estropeados, cascoteados de esperar...